Pero sabes que yo quiero hablar de otra cosa A, a, a, a, a la iglesia Yo quiero hablar de otra cosa Y yo dije pues Señor Pues órale pues es Entonces están listos para el mensaje de hoy Trajeron sus casos. Sí. A ver, las personas que necesitan Por primera vez es que el, el, el, el domingo pasado Dios pues, habló fue fuerte Y algunos me comentaron Oye, ah, ahora estoy tenemos unas biblias de préstamo si no traes mi Biblia levanta tu mano y te prestamos una Biblia ok aquí hay gracias tres tres tres personas creo que tenemos tres Biblias ¿verdad? son tres personas nada más las Biblias son okay, okay, de vuelta por favor que son de aquí de la iglesia te las prestamos uh, gracias gracias por tener la confianza de levantar la mano y para que tengas ahí ah hay más también bueno si alguien también quiere ahí hay otras Biblias pero bueno vamos a comenzar Aloyese los cinturones porque esto que el Señor nos va a dar el día de hoy está fuerte, pero si tú tomas la enseñanza y la aplicas en tu vida, mira, van a haber grandes cambios ¿Quieres cambios en tu vida? ¿O quieres seguir en esa área de confort en la cual te encuentras? A mí que nadie me mueva de aquí. ¿Quieres eso? Mira, a mí me encanta que el Señor me agarre y que dé patadas de mí de comodidad Y es mayor Señor Cuando yo me siento cómodo Señor pues, Por favor pateame Pateame para sacarme del área de confort Y yo te invito a que vayas a Jeremías El profeta eh, Jeremías El libro está después de Isaías Después de Salmos Salmos está a la mitad De la Biblia Luego sigue Proverbios Luego sigue Cantares Luego sigue Isaías Y luego Jeremías ¿Está bien? Sí, ah, te invito a que por favor pongas en liberador tu, tu celular. Eh, por favor, para, para no molestar a los demás. Yo estoy poniendo aquí no ahorita, se me voy a olvidar. Y luego mi suegra quería llamar a mi exactamente un de la aplicación. Ahí está el la liberación. Okay. Sí, yo creo que es algo que.. Ah, deja compartir. No, no creo que lo haga así. Ok, ya tiene todos Jeremías. Continuamos okay, a leer el versículo de 18 y 19. Mira, antes de empezar a leer este versículo, déjame decirte que el capítulo 6 de Jeremías es una amonestación. ¿Sí sabes es una amonestación? Oh, sí, todos los cuestiones muy buenos, ¿verdad? Igual los cuestiones muy Una amonestación es así una sacada de tarjeta amarilla. Y espero que es no nos saquen tarjeta roja. Pero una amonestación es de Dios hacia su pueblo Israel Porque estaba desviándose completamente el pueblo de Israel y Estaba completamente fuera del contexto de Dios ¿Sí? Ese es el contexto de lo que vamos a leer Entonces Dios les empieza a dar y les empieza a decir ¿Sabes qué? Corrígete, aquí voy a hablar si tú estás... O sea, ese capítulo 6 está, hijo, tremendo Y vamos a leer el 18 Dice Por tanto oí naciones Y entender Fíjate que te está diciendo el Señor Escucha Escucha Y entiende Si ¿Sí alcanzan a ver con esta luz ahí Fíjate lo que está diciendo Por tanto oí naciones Y entender O oh congregación Lo que sucederá Y el decinero dice Oye, tierra He aquí yo traigo mal Sobre este pueblo El fruto de sus pensamientos Porque no escucharon mis palabras Y aborrecieron Mi ley Orale. ¿Está fuerte o no? Hay? Claro que sí está fuerte Es una amonestación tremenda del Señor Contra su pueblo Y nos vamos a, a, a referir aquí todo el tiempo al versículo 19, al versículo 19 de Jeremías 6, el fruto de sus pensamientos. Miren, observen aquí como Dios declara que Él va a castigar a Israel no solamente por los actos de pecado ya manifestados anteriormente si tú en tu casa te pones a leer desde el principio del capítulo 6 yo, no solamente por esos pecados manifiestos y escandalosos sino dice ahí que va a traer terribles castigos sobre la nación por una causa ¿qué tipo de castigo va a traer el Señor sobre Israel? Porque qué? ¿Qué es? ¿qué es lo que va a traer? dice, voy a traer castigo sobre ti por el fruto de tus pensamientos ¿Me siguen? Sí. Dios no está trayendo de maldad al pueblo Porque se le antojó Porque se no pisa Y, y dice hoy oh, voy a castigar a mi pueblo Le está diciendo al pueblo Que él va a traer ese mal Que fue fruto O sea Dios fue fruto De los pensamientos ¿Será que los pensamientos son importantes para Dios? ¿Tus pensamientos, mis pensamientos son importantes para Dios? Claro que sí. Se trata aquí de una advertencia bien solemne que Dios le hace a su pueblo. Y que sabes que este versículo está lleno de instrucción para ti y para mí. Mira, y mi esposa no me dejará mentir. Cuando estaba estudiando, dice, esta, Dios es aquí primero es mira, gigante no es esto o sea quién quiere no es eso o sea mira así o sea no no o sea mira yo soy el primero que Dios me habló Dios. o sea no estoy exento y desde el hecho que estoy yo frente no estoy exento que Dios no me hable y créeme que me habló mira en este tiempo casi se ha convertido un proverbio la gente dice, el pensamiento es libre, ¿estás de acuerdo? No estoy yo por ahí, el pensamiento es libre, y sí si es cierto, es libre el pensamiento, y puede ser verdadero o falso dependiendo de dónde lo veas, pero en el sentido de que el pensamiento es libre frente a los hombres, ninguno de nosotros podemos juzgar los pensamientos del vecino, ¿estás de acuerdo? No lo hacemos, ¿verdad? No se No tenemos ningún derecho De juzgar a nuestros vecinos Sin embargo, lo hacemos ¿Sí o no? Ahora, religiosamente hablando La opinión religiosa, por ejemplo, no tiene injerencia En, el, en, en lo que la ley diga Y viceversa ¿sí? Recuerden que estamos en un estado laico, ¿no? Entonces, supuestamente la opinión religiosa No debe de impactar El pensamiento religioso al gobierno Y viceversa, ¿no? El gobierno civil independientemente del sentimiento que tú tengas, que seas un cristiano o que seas un católico o que seas un protestante o un budista o un morcón, o lo que sea, el Estado debe de garantizar, independientemente de tu pensamiento, debe de garantizar tus derechos, ¿sí o no? Si no, estaríamos hablando de que, de que el gobierno está imponiendo un tipo de pensamiento como sucede o sucedía en otros países y sigue sucediendo. Sea quien sea la persona, sea lo que tú creas, si eres blanco, rojo, azul y le vayas al partido o al otro partido, o sea, si alguien te quiere oprimir por esa libertad de pensamiento, está mal. Estamos de acuerdo. Estoy hablando en el plano del de hombre. Ajá. Si tú o cualquier denominación o el gobierno quiere volverse dominante. Quiere imponerte a ti Está primando tu libertad de pensamiento Y hemos escuchado historias así terribles cuando la, Tras la cortina de hierro Y como por un pensamiento común Y hay cosas que se escuchan en Cuba Y, y muchas partes Sí, siempre han escuchado las noticias Los ¿no? jóvenes les encanta también están escuchando que, ¿Qué pasa allí, Por eh, ejemplo bueno, en Venezuela O sea, de moda de Venezuela ¿no? Que cualquier cosa que diga En contra del presidente Y luego lo refunden o lo, refunde, ¿no? lo desaparecen ¿Sí o no? Entonces Sí, el pensamiento debe ser libre de acuerdo al hombre y debe ser reconocido como perfectamente libre entre un hombre y hombre y entre un hombre y mujer. Escucharon mujeres? Nada de que tu marido te quiera imponer este pensamiento, no, no, no es libre. ¿sí? yo soy libre de pensar, mi mujer yo soy libre de pensar. Si son libres de pensar, ¿Sí? no voy a tener más que ¿Escuchaste tu, tu mujer es libre de pensar y no lo eres, ¿ok? Sin importar lo que la gente, los presidentes o los milagros puedan decretar Nunca han sido capaces Escúchame bien, nunca han sido capaces de detener el progreso de la opinión ¿Estás de acuerdo? Cuando han usado prisiones, inclusive tormentos, cárceles, hogueras, no han sido capaces de apartar a un hombre o a una mujer convencida, del convencido de la verdad que ha abrazado. Y han sido incapaces de convencer a un hombre resuelto en la falsedad que han tratado de imponerle. ¿Cuántos vieron la película Corazón Valiente por Mel Gibson? No han después. Señor. Me encanta la película Yo vi una película Y me gusta mucho Es más, se me da ganas de pintarme de azul ¿No? Y ponerme que no falda No, no, sé. no es falda Es un film ¿no? Así se llama y es una vestidura es, o sea, No es falda ¿eh? Pero Aquellos que vimos Y si no has visto la película Te invito a que, a que veas esa película Me voy a decir porque es, Tiene violencia la película Pero, pero hace un lado la violencia Y se en el tema El tema es aquí un hombre convencido De que su nación debía ser libre De la opresión de los ingleses ¿Sí recuerdan? Y al final de la película Cuando lo capturan a él Ya les he sacado el final Pero lo tengo que decir Lo tienen agarrado en la Cuando tienen ya un poco de tormenta, lo han estado torturando, le sacan hasta el no se ve, pero se intuye, se quiere que, que, que, que, que, que le saca. Y lo están atormentando en frente de una multitud. Y todavía se acerca el juez y le dice, te retractas, te arrepientes. Algo así le dice, no? Sí, algo así le dice. Y él está así ya con toda la panza abierta que no se ve, pero ya está con toda la panza abierta sufriendo y está jalando y demás y luego de un otro Y él agarra y lo que grita es, ¡Libertad! ¡Freedom! grita él. Ni aún ahí que le estaban martirizando su cuerpo pudieron cambiar lo que él estaba convencido. Entonces el pensamiento en ese sentido es libre que por derecho natural. ¿Estamos de acuerdo? Señor de tu alma O es nada más Señor de tu Espíritu Es Señor de todo Lo que somos Mira, todos los reflejos Del alma del hombre pertenecen a Dios ¿Qué tienes en tu corazón? Y a todos se No merecen No merecen No merecen ellos del arma de hombre pertenecen a Dios al grandioso gobernador que reina en mi vida ¿puedes decir lo mismo? mira cuando yo digo si es cierto Señor? tú eres el legislador Señor y tú eres el Señor sobre mi cuerpo sobre mi alma sobre mi espíritu Y puede, podemos demostrarlo claramente Que el pensamiento no es libre delante de Dios Pues algunos de los mandamientos de Dios por ejemplo, ¿saben los diez mandamientos? ¿Conocen los diez mandamientos? Bueno, no son los únicos hay 613 mandamientos adicionales Bueno, los diez mandamientos son los más famosos ¿sí? Dos de ellos Se relacionan particularmente con el pensamiento Y si no te sabes los diez mandamientos Te invito a que en tu casa busques Éxodo 20 Y ahí vienen los diez mandamientos Pero dos de esos dicen No codiciarás la casa de tu prójimo Y dicen ni a, tu, ni a su sirvienta, ni a su juega Ni a su pata, tal Los que, los que se salvan. Y otro dice No codiciarás la mujer de tu prójimo ¿En dónde se origina Esa codicia? Aquí Y luego baja acá Entonces Dios se toma la molestia En sus primeros diez mandamientos Y nos dice aguas, porque estos mandamientos están claramente, está claramente, particularmente y peculiarmente relacionados con el pensamiento. Entonces la ley de Dios tiene competencia y autoridad en el pensamiento, en tu pensamiento y en mi pensamiento. Además te invito a que anotes por ahí y luego veas en tu casa el Salmo 139. El Salmo 139, me voy a leer aquí rápido, dice, oh Señor, Tú me has examinado y conocido, Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto, desde lejos entiendes mi pensamiento, wow. Mi caminar y mi acostar me has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, Señor, ya la sabes todo. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento no es maravilloso. Tan alto que no lo puedo alcanzar. Entonces, Dios se interesa en nuestros pensamientos. Dice que desde lejos se interesa nuestros pensamientos... En la Biblia dice, ¿a dónde? ¿A dónde voy de ti, Señor? ¿Me puedo meter debajo de la tierra? ¿Me puedo ir abajo del mar? ¿Me puedo ir al espacio, en las galaxias o a lo sea? Señor, y de todas formas, no me puedo encontrar de ti. No me puedo esconder de ti. Y entonces... Por esto sabemos que Dios nos ha dicho Que vigila constantemente Nuestros pensamientos Él conoce antes de que sean conocidos por nosotros Porque dice, has entendido Desde todos mis pensamientos Ahora, ¿con qué fin creen que Dios Está atento a nuestros pensamientos? ¿Por qué se les ocurre que Dios Está atento de nuestros pensamientos? Porque no tiene nada que hacer Tiene demasiado tiempo Como es eterno, dice Y ahora quiero que o sea, A ver, voy a ver Qué está pensando hoy A ver, a ver, a ver Qué estás pensando Y después mmm, A ver Y a ver y a ver, Qué estás pensando porque qué crees en Dios? ¿Sabes para qué? Para llevar a juicio En el último gran día Por cada palabra ociosa Y por cada imaginación ociosa por cada pensamiento ocioso en nuestros corazones para eso es entonces tú dices hijo no de no me debiera haber venido <risa> hoy yo sabía que me tenía que quedar a ver el partido Pero no pues es parte, no es para que diga ¿y ahora qué? No, Dios no está esperando ahí una nube. Y ahí, no, acuérdense, Dios es un Dios amoroso, ha provisto salvación para nosotros y su gracia está sobre nosotros. Pero Él está atento a nuestros pensamientos. Y también Está registrado que Dios no solo pone a la ley a trabajar sobre nuestros pensamientos y que está dentro de nuestros pensamientos, sino que sabes qué? Él está enojado por causa de los malos pensamientos. ¿Alla no me gustó? ¿Ese Dios ya no me gustó? No, yo sabía. Génesis 6. Anótalo en Génesis 6, del 5 al 6 Dice, y vio el Señor Que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo Destinio de los pensamientos Del corazón De ellos Era de continuo solamente en El mal ¿Y qué pasó? ¿Qué vino Después de eso? El diluvio. No vino el novio después de eso Y solamente el Señor preservó a una familia Que era su corazón de acuerdo a, a él Noé, recuerda, milagros, animales y todo eso Vino eso después Entonces Dios está enojado Por causa de nuestros malos pensamientos Por tanto, no le restemos importancia A los malos pensamientos Al final de los ve. Mira, yo no sé ni qué estás pensando ahorita de mí. O no sé tú qué estás pensando de, de, de acá. No sé qué estás pensando de acá. Pero sabes que Dios sí lo ve aguas cuando estás pensando. No le restes importancia a los malos pensamientos. Mira, si nuestra conciencia estuviera bien despierta, verdaderamente despierta, nunca tomarías los malos pensamientos a la ligera. Espero que no sea el Señor. <risa> Sí, bueno Claro que sí, sabe. ¿cómo no continúo? Claro que sí No le desten importancia a los malos pensamientos Una conciencia Escúchame bien, ¿por qué? Porque si tu conciencia estuviera Si tu conciencia estuviera realmente despierta Verdaderamente despierta Nunca tomarías a la ligera Los pensamientos malos Una conciencia cauterizada Como le llama la Biblia Y acelada, o sea, dura Puede ver los malos pensamientos con indiferencia. Y mira, ese es el problema de que estamos jugando con el pecado. Porque crea una, una, una herida que se que, que cicatriza y que la he cauterizado y ya no podemos ver la palabra de Dios. Ya no podemos ver la indicación de Dios. Estas nos dicen, oye, estás mal, mira, Dios dice así, nada. ¿Te has topado con gente así? Oye, mira, en esa tu vida, mira ¿Está mejor así hacer así las cosas? ¡No! Y no crees que tu vida está mal Una conciencia cauterizada y acerada Puede ver los malos pensamientos con indiferencia Mira, aquellas personas que sus corazones no son rectos para con Dios de la idea de las malas consecuencias derivadas de lo que simplemente pasa en sus mentes Ay, ¿a poco Dios va a ver mi mente? ¿a poco ese Dios grande, hermoso, poderoso que está ahí que creó todas las cosas, se fija en mí en mi pequeña personita por lo que estoy pensando? sí ¿y a poco va a haber consecuencias de esos pensamientos? sí pero si tú tuvieras un corazón Tierno. un corazón en el cual haya Dios haya quitado esas callosidades y esas duras membranas de la conciencia y que tu corazón sea sensitivo entonces inmediatamente cuando algún pensamiento del mal cruzada por tu, por tu mente tú inmediatamente dirías oh Dios salva un alma de los pensamientos malos y perversos no dice así la palabra mira muchas veces de repente cruzan pensamientos por, por, por mi mente ¿No, tú, ¿No crees que yo estoy ejemplo? Y sabes que, que, que, que He aprendido A identificar esos pensamientos e Inmediatamente sabes que digo En mi vida no mi vida ¿eh? No te puedo hablar de otra cosa Te puedo hablar de mi vida Inmediatamente lo que hago es Sujeto mi mente a la mente de Cristo Todo pensamiento que no vaya En, en, en, en la línea lo que dice sus palabras sino yo lo he hecho ¿no? y no me digas que no con si te en a mi te quieres comer a que se te cerró si o no y hasta te imaginas ahí no las cosas ¿no? Una fusión, ahorita ¿no? como no traje la roca ¿no? para esa señora que la pasará de ¿no? Dios mío, cuidado, se transforman, realmente... Creo que muchas no tienen jornadas sino no zona de guerra. Pasan sobre esa estación en tercera fila, ¿no? Dios mío, mira. A no ser que de los pensamientos, ¿verdad? no Pero cuando cruzan los pensamientos con tu, tu cabeza... Eh... Y mi esposa me dice No, también las de los hombres ¿Y Bueno, pero uno ¿no? 10 millones Por eso por no lleva a sus niños No sé por qué pero no por qué, Te vas a encontrar con más Pero mira, si tu conciencia estuviera clara Tú dirías, Dios mío, saca mi alma De pensamientos malos y perversos Porque los pensamientos son de suma importancia Y que los pensamientos Son de suma importancia Puede inferirse de igual manera Del hecho de que Dios los hace aquí Fíjate bien, en este texto que leímos Dios los hace aquí, ¿hace para qué? Para castigar a su pueblo Si te acuerdas de lo que leímos dice El fruto de sus pensamientos quiere decir que ya lo pensaron lo rumiaron y entonces vino una acción de pecado entonces el fruto de los pensamientos es la base para castigar a su pueblo el pensamiento en sí mismo tal vez no sea algo muy grande pero en qué va a parar tu pensamiento en qué va a parar tu pensamiento no te has puesto no mira Mira, así, y de todo eso así para abajo, no se lean unos autos. Voltijense para abajo, no le va a hacer nada. Y piense cuando la has regado, cuando has cometido errores En tu vida. Cuando de verdad tú decidiste algo y te fuiste, ahora sí puedes ir en banda y la regaste. Si ¿Sí o no, ya pueden verlo así. eso es para que ustedes pesen bien así, cierto. Si ¿Sí o no, cuando te equivocaste, Lo pensaste primero y lo estuviste ahí y ya no lo sé. Y y de tu casa, el fruto de tus pensamientos, podría ser incluso algo muy pequeño, pero ¿cuál va a ser su fin? Ahora, yo te voy a enviar, vamos a entrar rápidamente a ver pensamientos malos. Unos ejemplos de pensamientos malos ¿Quieren ver ejemplos de pensamientos malos? Yo sé que ustedes no piensan mal Pero yo quiero darles unos ejemplos de pensamientos malos ¿Sí? ¿Sale? Y después vamos a ver, vamos a terminar con Los pensamientos que de ustedes que ¿Ok? ¿Quieren entrar ahí? Número uno, los pensamientos del mal son en sí mismos Malos pensamientos No Uy, qué raro ¿ves? ¿Qué estás está sabido, ya está Descubriste el negro. Los pensamientos del mal son en sí mismos malos pensamientos. Mira, tú y yo podemos leer el reporte de la otra persona, de nuestro vecino, y qué es lo que va a traer. Tú no vas, tú vas por ejemplo, hazte cuenta, Sergio. O sea, si yo pudiera leer el reporte de sus pensamientos, diría, ah, pues. Pero si yo veo lo que sea, Generalmente cuando tú sabes algo de otra persona ¿Qué empieza tu cabecita a hacer? no sé este cuate ya viste No, si se va a No, no te voy así, ¿ah, que muy así Y tú me decís, ¿o no? Y a lo mejor tú estás pensando ahí Ah, este cuate que está allá adelante muy salsa, ¿no? Pues ya estás pensando Digo, qué bueno tú piensas Pero no es el pensamiento Entonces, si tú te enteras de lo que está sucediendo con, tu, con, con otra persona, el resultado en ti es un pensamiento malo. Porque no creo que te tengas tú o quieras tú escuchar de la otra persona para entonces decir, ay, qué bueno! y ay, no, Dios te bendiga, y ay, no, simplemente, y todos caemos en eso, ya viste, ya viste, ah, no, no, ya viste. Mira, este ejemplo es como Cuando tú agarras carbón ¿Cuántos han hecho carne asada al carbón? ¿Qué rico, pero yo como hambre carbón Cuando estás poniendo el carbón Hombres, normalmente nosotros lo hacemos Nos gusta ahí hacer las, las parrilladas Cuando agarras el carbón Te ensucias Pero si lo rozas Y ya te manchaste el dedo, ¿cierto? Yo cuando termino de poner el carbón ahí agarré el dedo así como que No voy a agarrar nada porque estoy todo manchado. Pues eso mismo pasa cuando tú rozas y ves a los pensamientos y ves la vida de los ojos y empiezas a maquinar. Tu vida se empieza a ensuciar. Y dices, no, es que yo no me ensucio. Sí, sí te ensucias, porque sabes que aunque te laves las manos, eso, eso que pasó por tu mente ya se quedó en tu mente. Ya se quedó en tu alma Y entonces, si tú le das vida Si tú le das leña ¿Quién sabe dónde va a terminar tu pensamiento? El más leve contacto Con el pecado De cualquier tipo Se va a quedar ahí En tu alma Y sabes que va a permanecer ahí Para lesionarte y Para lesionar tu alma El pensamiento del mal en sí mismo es un pecado y sabes que es lo peor el pensamiento del mal paraliza tus facultades para poder escuchar la voz de dios entre más pienses en el pecado y más te familiarices con él menos terrible se vuelve a tus ojos estoy puesto a escuchar eso por eso es que hay tanta gente que tú le hablas y mires que esto está mal y no lo ¿eh? ven es que así lo he hecho siempre es que así ha sido mi vida es que así me enseñaron mis papás es que así me enseñó la sociedad es que así es lo que con mis amigos es que, o sea, ya lo no, ven. ¿eh? ¿no te ha pasado eso? Que a veces estás hablando con alguien y dices oye, mira, ven, mira después te de, de vas a recibir algo bueno no, no, no mira, yo sido con mi vida yo sido con mi borracha yo sido con mi el... Hey, yo sigo con mi mesa, Dios llego lo mi hombre, yo sigo con mi joven, yo... Ah, yo estoy bien aquí. Y después esa gente me... dice, si le pase mi vida, Dios no me escucha, Dios me no mandó esto, no, pero estás recibiendo el fruto de tus pensamientos. Entonces, menos terrible se vuelve a tus ojos. Y ese es el resultado de que tú y yo nos habituemos a fantasear. Con cualquier forma de humano ¿Escuchaste eso? Entramos en un juego de fantasía Ay, pues no va a ser Mira, siempre en internet y Entro a www.trincatoruchicas.com chicas.com. qué va a pasar? Ay, que entro ahora la, la, Las chavas que están Cuentas locas con los amigos. No sé por qué Ah. Oh. ¿Sabes que Hemos escuchado, o sea, de, de niñas, de chavitas O sea, bueno, no chavitas, son yo soy Pero, o sea, de 15 años, 16 años, 14 años, 13 años Están tan metidos en estos rollos Que ya no saben ni qué son, o sea, están pintados Y andan, y hasta están llenando sangre y un montón de cosas O sea, ¿qué puede pasar? Fantasear con el mal, o cualquier forma del mal cauteriza, mira si pudiéramos analizar las mentes de los hombres y mujeres que se han convertido en asesinos vamos a descubrir que esas personas, y aquí no es una mentira que queremos una psicóloga, esas personas no de la noche a la mañana ya soy un asesino esas personas han jugado, el fantasizado, el mal, y de repente la idea viene a él, se anida en él y empiezan a pensar el resultado, el fruto de sus pensamientos es un asesinato o lo que quieras, es un adulterio, es lo que sea. Pero aquí lo maquinas, aquí lo nombres, aquí lo tienes. Yo no creo que una persona se convierta así en villano de repente de la noche a la mañana. Te voy a decir una persona inscribe su alma y su pensamiento en la escuela de la mente, y los pensamientos son el libro de texto en los que su alma lee, y al fin se vuelve capaz de llevar a cabo los actos de maldad que está leyendo. Si tú estás llenando tu mente de pensamientos de maldad, eso es lo que tu alma va a leer, y eso es Mira, y aquí lo puse en amarillo. Si tú piensas largamente en el pecado, la probabilidad es que tan pronto como llegue la tentación delante de ti, vas a caer en ese pecado y lo vas a cometer, porque ya lo habías pensado antes. Señores, no se haga. Mira, esa, ay, la vecina, ahí está la vecina. Y no dices nada y tu mujer nunca se entera de nada y a lo mejor. No Pero de repente viene la tentación Y como tú ya has estado pensando en pecado Caes en pecado Y yo sé que no vinieron que la gloria Pero mira Dios Dios así me dijo tienes que hablar de esto Porque mi pueblo se está perdiendo Porque sus pensamientos están en otro lado No están en mí Mira, hay personas que han producido ¿Sabes lo que es una monomanía? No es de changos No, no es pasión por los changos Una monomanía ¿Sabes lo que es monomanía? Mira, en, en, en términos psiquiátricos, doctora, monomanía Es un paciente que solo puede pensar en una idea o tipo de ideas Una monomanía emocional es aquella en la que el paciente está obsesionado con una única emoción O varias emociones relacionadas con esa idea Sí, doctora, oye, Vamos a ver, tenemos aquí validación oficial. La interventora, Entonces, yo he conocido personas que desarrollan una monomanía por está estar rumiando constante. Mira, perdóname que te lo diga, no me con insulto, pero a veces parecemos vacas. ¿Cómo están las vacas? Rumiando, rumiando. Y luego lo traen y lo vuelven a sacar y lo siguen masticando. ¿Sí sabían eso de las vacas? no? Eh? ¿O eso es rumiando? ¿Estoy equivocado? Pero bueno, como estoy pues, yo Los pensamientos a ellos. Ahí habla Pablo de la renovación de ¿por qué creen que el apóstol Pablo habló eso? Porque mira, tú puedes venir al Señor, tú puedes recibir al Señor como tu Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados y dices, Señor, sí, ¿sabes qué? Yo, yo pequé y, y perdóname, yo sé que tú derramaste tu sangre para que no fuera limpiado. Señor, gracias, porque yo no tengo que hacer nada para recibir la salvación, más que decirte sí, Señor, ven a mi corazón, te recibo y la sangre de Jesús te limpia pero entonces tu espíritu de acuerdo a la palabra, empieza a tener nuevamente comunión con Dios a través de la sangre de Jesús, a través de esa renovación que Dios hace en tu vida pero tu mente todo lo que tú grabaste en este disco duro que tienes aquí hablando de términos computacionales en este disco duro todo lo que diste ahí está Haciendo una varita magia Ya, reseteado CC Clean Programa sí. Ya, tú en detalle Ya, tú, ya, tú, ya, ya Es una nueva persona Si sí, eres una nueva persona en lo espiritual Pero entonces tienes que renovar tu mente ¿Cómo renovas tu mente? Escuchando la palabra de Dios Lo que hoy estás haciendo Estudiando la palabra de Dios Orando a Él Entrando en una comunión En una relación con Él Eso te va a venir A una renovación de tu mente Teniendo una relación personal con él Pero si tú te acuestas Y estás pensando Y ahí no estás meditando Entonces te va a traicionar Ese pensamiento ¿Sabes qué? Ten cuidado, por favor, ten cuidado De todos los pensamientos de pecado Mira, es como si tú agarraras a un ladrón Y le dijeras así, te invitaras a tu casa Y le dijeras ven ladrón, ven Ven aquí ladrón, mira, aquí esto se la a así y la parte de Es así, y esta otra se así, mira te puedes brincar por acá, le estado por aquí te metes eso es exactamente lo que le estás diciendo al diablo con tus pensamientos, sabes que ven y entra, mira, puedes entrar aquí acá y la porque estás abriendo puertas para que el diablo venga tu vida le estás enseñando al ladrón cómo puede romper la cerradura de tu puerta trasera así que no te sorprendas si de repente descubres que te han volado las cosas Estoy hablando en tu vida, ¿me entiendes? Ay Dios, ¿por qué me mandaste esto? ¿No han escuchado eso? ¿No lo has dicho? Dios, pero ¿por qué Dios? ¿Pero por qué Dios me está diciendo, oye, pero pues es que espérame, ¿De tus pensamientos. Mira, déjate abrir la página de tus pensamientos. Un chorizo ahí un listado de pensamientos que tuviste. Dios, ¿por qué me mandas eso? tú estás llenando tu mente no te sorprendes de las consecuencias y sabes que la gente a tu alrededor se va a decir pero de qué pensamientos tienes miren llevamos uno solo no me van a dar tiempo de terminar esto yo quiero pasar a los pensamientos buenos <ríe> número dos es un hecho que los pensamientos son los huevos del pecado es donde en el unión Se cocina Y crece y nace el pecado Escúchame Los pensamientos del mal Es el fermento que produce Toda forma de iniquidad ¿Recuerdan la conferencia de iniquidad? Y si no has escuchado la conferencia de iniquidad Te invito a que entres a, a, a, Al podcast de AID Puedes bajar gratis a Todas las conferencias que quieras Y ahí escucha la iniquidad Es el fermento que produce toda forma de iniquidad Mira, esos pensamientos de mal Son guaridas de tierras Y cuevas de pestilencia Los malos pensamientos son semejantes A estas cosas Escúchame, es como una selva que está llena de monstruos de pecado Que crecen y engordan Los pensamientos de pecado Son los oscuros que se albergan Todo tipo de males Por tanto, Dios Por eso es que Dios Está atento a nuestros pensamientos Mira, deberíamos, en vez de estar diciendo, híjole, qué mala onda, ya no pasa? pasar nada, yo me sé malo. Y no se trata falta que pongas en blanco, ¿eh? o sea, no estoy hablando de eso, de eso, es otro rollo y de es, a los cuartos al oculto cañón, si pones con mente No estoy diciendo que no pienses, yo lo que digo es, deberías de estar agradecido y agradecida de que Dios está pendiente de tus pensamientos. Porque al final de cuentas Dios siempre quiere Lo mejor para ti Aunque tú no creas Que es lo mejor para ti Pero Dios siempre quiere lo mejor Para nosotros debemos estar agradecidos Por eso atente, Dios está atento Oh, escúchame Tienes que tener memoria de la responsabilidad que implica Esos pensamientos en nosotros No debemos despreciar los pensamientos malos Sino que lo que tenemos que hacer es Vigilar nuestras mentes Para que no sean criados esos pensamientos malos Y sabes que como dice la palabra Comenzar es a descundinar Tu corazón Y a juzgarnos como a la vista De aquel que descundinia Todos los corazones ¿Cuántos corazones? Todos Todos. Número tres Los pensamientos de justicia propios Que me encanta. Número 3, los pensamientos de justicia propia. Mira, el suponer que tú no eres tan pecador como los otros. El suponer que no somos tan pecadores como Dios dice que somos. El concepto que podemos quizá por nosotros mismos decir, no, yo puedo salir por mis dificultades, yo no soy tan pecador... yo no necesito de Dios, yo puedo solo, yo puedo encaminarme solo al en cielo, eso es justicia propia, pero también hay otros que dicen, yo no soy tan malo como los otros, yo soy demasiado santo y apartado, que soy un propósito de la justicia de Dios, y yo puedo por eso levantar un juicio a nosotros y decir, mira tu pecador. Ven a mí. ¿No? ¿Puedo no tomado por ahí para con personas así? El fruto de los pensamientos como esto, sabes que va a ser un aturdimiento para tu vida. Cuando de repente Dios desnuda tu justicia y se apuesta en frente de su justicia, vas a sus sitio para sacarlo. Escúchame, Cuídame de los pensamientos de justicia propia. No es que yo sé, es que yo sé. Es que yo lo sé, tú no sabes. Oh, entonces hemos de alabar ¿no? No, no, no. Mira, es que, por eso a mí me pasan estas cosas. Es que me la vida porque aquellos pobres animalitos del Señor. ¿no? Ah, no, perdón. Criaturitas del ¿no? Señor. Corrección, Federalas. Decirlo a Dios Porque Él te rescató Porque Él te levantó Escúchame que la justicia propia Los pensamientos de justicia propia Impiden ver a Jesús Impiden ir a Jesús Y cuidado porque te pueden excluir De la libertad mira Que Dios nos libre De pensamientos de justicia propia Otro punto Ya no se puede ver, dice el cuarto creo Los pensamientos activos, antarciosos, vanagloriosos y de egocentristas son igualmente aborrecibles ante Dios. Porque si no te has tocado a que dicen, oh, wow, ¿qué opinión tiene de sí mismo? Lo no, puedes ver y entra así con la Ya llegó aquel por quien lloraba. Por bueno, eso en no su corte y en su conversación, pero sabes qué, su vino es espuma y su oro es falso. Su conversación, cuando empiezas a andar con él, empiezas a contar cosas. De, mira es que yo tengo, mira lo que yo puedo hacer, mira lo que yo hice, mira yo allá, yo acá. Todo esto se vuelve molesto para y personas. ¿Qué onda? No, igual más los está se acercan como abominándose. Pero sabes que los pensamientos presumidos, sabes qué, son sumamente abominables ante Dios. Porque sabes que es una cosa que el Señor aborrece Y lo dice en su palabra, no lo digo Si tienes algún problema con el copyright Dile a Dios, ¿eh? Él dice que aborrece los ojos altivos. Así que en otras palabras Voy a resumir todo lo que he dicho en este punto No te creas mucho Sé un delante de Dios Que Dios nos ayude A desechar todo el pensamiento antiguo Pues sabes que, no tenemos nada De que estar orgullosos Él ha hecho todo por nosotros. ¿Tú crees que tú hiciste algo? No, él lo no ha hecho todo. Entonces no tengas ojos altivos No seas orgulloso. Un hombre orgulloso, ¿sabes qué es? Es un globo. Es un globo que se va hinchando. Pero cuando llega aquí... ¿Y qué quedó no? del hombre antiguo? vacío y animal. ¿Sabes qué desastre de los pensamientos activos? Escúchame, mira, esto es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Dios mira, de verdad, yo hasta me pongo chinito, como dicen algunos ahí, lo pongo así chiquito. Cuando escuchen lo que les voy a leer, lo voy a leer textual como lo puse, mira, la soberbia, los ojos activos, la soberbia, el creerse muy acá, como decimos en México, sacó arrastras a un ángel del cielo y lo hizo demonio. ¿Qué fue lo que pasó con el diablo? Subiré allá A la montaña de Dios Dios, a todos me van a adorar Y los ojos altivos, mira Sacó la rastra A un aire y lo hizo un demonio Y sabes que, la soberbia Y los ojos altivos van a a Cualquiera de nosotros, hasta el nivel Del mismo diablo Si caemos en ese campo Entonces sabes qué, mi querido amigo Mi querido hermano, no tengas Ojos Dios, mira Burmita a los ejércitos Esa burmita Otro punto rápido Los pensamientos murmuradores Ah, México no pasa, ¿verdad? Oh, caramba Diga esta cosa aquí Ay, caramba ¿Cómo están llenas algunas personas De estos pensamientos? Ay, caramba Difícilmente pueden hablar Si no tienen algo de qué murmurar. Mira, hay personas, o sea, que hablas con ellas, inclusive aquí en la iglesia, pero, pero, pero por ejemplo aquí en la iglesia, no, es que desde que vine aquí, el negocio me ha ido mal, pero es que ahora incluso es peor, nunca has fue tan malo como es ahora, excepto que el año pasado también fue muy malo, y hasta donde ese siempre ha sido lo peor. ¿No estás culpado con gente así? Y dice gente, o sea, es que te acercas con ella y todo es que... Y yo, yo, yo ya viste un ratito Ya viste un, un ratito, mira que mal está espíritu De seguro es pecador. Y entonces le estás pensamiento no ¿Es un que pensamiento Y dice, ¿cómo nos van enredando los, los, los pensamientos? Le das entrada a uno y ya te vas agarrando de otro Y ya cuando ves Ya estás No te puedes comer porque tú mismo te estás enredando Bueno, es que antes, Es que César, o sea Un buenísimo plan Pues no puedo evitar pensar Claro, no te estoy diciendo que no pienses Pero ¿qué piensas? Mira, si tú continúas Por ese camino de murmuración ¿Sabes qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el fruto de tu vida? Te harás incorregiblemente miserable De tu sonido Te vas a conducir un desesperado estado En el que nada te consolará Nada te llenará Porque siempre estás murmurando Siempre estás hablando mal Y aunque recibas las bendiciones de Dios No te van a hacer felices Porque tienes un corazón ingrato y mal agradecido Estoy hablando de los frutos del pensamiento Para que les recuerdo el tema Estoy hablando de los frutos del pensamiento Ahora entienden un poquito Por qué Dios Está enojado con los malos pensamientos ¿Ahora entiendes un poquito por qué aquí Jeremías 6, el Señor acaba y dice por el fruto de sus pensamientos yo traigo esto? Este es un tema fuerte, pero es un tema que si tú como decimos, y te cambia el mente, vas a decir ¡Wow! Ahora entiendo por qué tengo tantas broncas en mi vida ahora entiendo por qué veo a mi esposa como la peor ahora, porque por qué veo a mi esposa como Ahora tiene por qué, esto, ahora entiendo por qué otro, porque mira, todo ha estado aquí y el enemigo, el ya no sabe dónde atacarte aquí, mira, aquí en tu cabeza. La hermandad de Dios, la hermandad espiritual que Dios nos ha dado. El casco, ¿de qué es el casco? Es el yermo de qué? De la salvación. Podría haber sido el yermo de, de, de la fe Podría haber sido el yermo del de, de espíritu Pero no, el Señor le puso el yermo de la salvación ¿Sabes por qué? Porque el yermo, el casco que cubre tu cabeza Y cuando tú estás presente que tú no has hecho nada Que no hiciste nada para merecer la muerte de Jesús Sino que fue por amor que Él se entregó Que fue porque Él quiso venir a rescatar hijos, y no solamente hijos, sino también herederos, y no solamente hijos y herederos, sino también hacernos reyes y sacerdotes, tú dices, wow qué grande salvación, Señor! ¡Qué bueno que proteges mi cabeza con esa! Porque el entrar en el yermo de la salvación, el estar bajo el yermo de la salvación, impide que los dardos del demonio, que te avienta tu mente, los pensamientos por Pero ¿sabes que Estás en el puesto. el otro va a disparar y lo demás lo haces tú él también te da ¿tú ya se va? a fregar ¿tú ya a otro? ¿Sí? y tú ya te quedas con el pensamiento mira, lo que tú necesitas lo que contrarresta esto es un corazón agradecido y que Dios sea grande en darnos ese corazón agradecido ¿Sabes que quiero que recuerdes? Que la murmuración es un gran pecado. El pueblo de Israel murmuró contra Dios en el desierto. ¿Y qué les envió Dios? Serpientes a los que están él, Dios considera seriamente tu libertad, tu murmuración. No debemos de provocar a con tus pensamientos. De Cállate los pensamientos ahorita Agarrar y vas Y les da una escaneada A cada uno Cada uno de los que estamos aquí En cierta medida tenemos pensamientos Y creemos Ya ¿Tú crees que Dios va a cambiar mi vida? Es que tú no sabes mi vida Es que tú no sabes lo que yo he hecho Es que tú no sabes Lo que me han hecho No, Dios no puede ser Dios no puede cambiar la vida. Encontraríamos que cada uno de los que estamos aquí alimenta pensamientos y retos, Unos más, otros menos. ¿Tú crees que yo pueda salir a Dios? ¿Tú crees que yo pueda este, cantar? No, yo creo que no. No ves. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla. ¿Por qué crees que tiembla el diablo? Pues porque si cree. sabe lo que la palabra de Dios dice. Y él yo te puesto que él cree más. Imaginar que Dios te va a abandonar, que Dios se va a volver en tu contra, que lo que Dios te trajo todo si así, es que me trajo la maldad, me trajo la enfermedad, y entonces sabes que nos volvemos como Jacob cuando era viejo y le estaban pidiendo que llevara a Benjamín a Egipto, porque José estaba allá como Señor, y entonces Jacob dice, oh José no aparece, sin León se quedó preso allá en Egipto, y ahora quieren que vaya a Benjamín, no, todas estas cosas son en mi contra. ¿Alguien ha dicho eso? Es que todos están contra mí, todos opinan mal de mí. Sabes qué? fuera de la credulidad, necesitas creerle al Señor, porque el fruto de los pensamientos incrédulos es debilidad, aflicción y rebelión contra Dios. Es decirle al Dios Supremo, yo no creo en ti, por muy chiquito que sea tu pensamiento incrédulo. Es como si te enfrentaras a alguien y estuvieras delante de él y le dijeras, no te creo a ver no haber así a ver dios a ver si sea eres, dios mira una sola cosa dice el señor y que sí en que si lo retes saben cuáles tus diezmos pruébame dice el señor ahí lo dice pues a copio Esa es el único donde dice a ver, pruébame ahora a ver, a ver, a ver sabe, pruébame dame tus diezmos y vas a ver si no te ha abrido los ventanas de los cielos Pero para todo lo demás estamos No, a ver, Dios, a ver, a ver si es cierto que eres tú Y estamos cucando a Dios Estamos enfrentando a Dios El fruto de los pensamientos Inventos es debilidad, y Irrevenido, mira que Dios te libre De los pensamientos Hay otro tipo de pensamientos, otro punto Los pensamientos aplazadores ¿Qué es eso? De plaza, vamos a plasear. No, los pensamientos aplazadores son que, que, que tú tienes buenas intenciones, tienes buenas eh, acciones, pero siempre sí le atrasas las cosas. ¿Y piensas que vendrán mejor tiempos para abandonar tus pecados y buscar a Cristo. No, no, no, mira, yo ahorita me mantengo en mi pecado. Al fin, ahorita, pues no, no, no pasa nada. Y vas aplazando las cosas. ¿Y sabes qué? Tú no digas que tu vida la tienes segura, porque sabes que ni tú ni yo sabemos si saliendo de aquí nos pues vamos a morir. ¿O está seguro? ¿Alguien tiene un seguro de que era eso? porque dijo que ¿Estás seguro? ¿Que saliendo de aquí no, así saliendo, aparecen los mares, Entonces el canal lo sabe, que un canal se ve tan par contigo, Yo no se lo estoy deseando Pero no estás seguro. A la mujer te puedes levantar aquí y de repente te viene un infarto, fulminante y ante. mi hermano me dio un así. Ni siquiera le dio a ¿eh? de arte, le dio un tipo ¡Agua! ¿no? En mi, en mi parque y no puedo decir nada pues, ni a todos. estás tú seguro estás seguro no aplaces nunca las cosas de Dios si estás en pecado no lo aplaces ponte en orden porque sabes que el menor de los males si tú tienes pensamientos aplazadores no pues lo voy pasando, lo voy dejando sabes que el menos de los males i mean inte not det to be Estás pensando que mañana tienes trabajo Y que estás perdiendo el tiempo Y que mejor deberías estar echado en tu cama Ahí descansando Porque mañana tienes mucho trabajo O sabes que estás pensando que ya empezó el partido Y yo no lo he visto Porque este cuadro que está ahí adelante No se cae, no termina Estás en otra parte Y entonces Estos pensamientos Tus pensamientos están en otra parte Y sabes que estos pensamientos de a comer ahorita y ya te estás viendo para allá y ya viene, y ya sabes que te roban la bendición de lo que estás haciendo. ¿Tú crees que el diablo está contento que yo te esté hablando a ti, de que cuidado con tus pensamientos, porque los ojos de Dios están sobre tus pensamientos? Porque va a crear una conciencia en ti de que Dios nos cuida y que Dios es amoroso y por solo está dentro de Dios Si tú no haces caso Dios va a estar ¿Yo no lo digo? Ahí lo dice la palabra y la de. Esos pensamientos terror, roban la misión. Igual te ocurre cuando estás en tu cuarto Y quieres orar Y quieres sentarte con Dios Y de repente vienes a pensar Oh, no voy el reporte Mañana me va a regañar ¿no? Señor, Señor, ¿qué te cuesta? Y si no me la miento así, este, capella Te roban esos pensamientos y mira, hay personas que salen de aquí y dicen, mmm, bueno, este, oh, hoy no estuvo tan bueno. No, hoy yo no recibí nada. Mira, ¿sabes por qué dices eso? Porque tu pensamiento no estaba aquí. Tu pensamiento estaba en el perdón, ya aquí No sé qué, el partido ya empezó. No sé qué voy a ver. Mañana me mañana tengo que levantar los niños temprano. Y es sentado al no tema. Pensamiento de este camino. Hasta aquí llegan los pensamientos malos. ¿Quiénes son pensamientos buenos o ya no vamos así? Pues, Digo, porque amigas todos así no? como empachados. En Entonces. Escúchame bien, vuelvo al principio Ten cuidado con tus pensamientos Porque por los frutos del pensamiento Dios trajo Dios trajo Ese fruto a su pueblo Dice, ¿eso es lo que querías? Eso es lo que querías Entonces tengan cuidado Ok, rápidamente Pensamientos buenos, de buenos frutos ¿Sabes qué? Cultiva pensamientos humildes La mejor definición de humildad es esta que escuché: no darte la indebida importancia. No te des la indebida importancia. Si sí, yo soy importante, es que es que yo debo tener los primeros lugares. No, sé humilde. Sé humilde. Sí. Considerarte por debajo del estándar es paja. Considerarte por arriba del estándar es orgullo. Pero sabes que si tú tienes una correcta estimación de ti mismo, esa es una verdadera humildad. Humildad, sean verdaderamente humildes Mira, si tú abieres, y En humildes no es Que te achiques, ¿me entiendes? Sino que no seas orgulloso Esto va en contra del pensamiento orgulloso Mira, tienes que ir eh, Estos pensamientos te van a guardar Contra el pecado Escucha te van a guardar Contra el pecado Van a ser van a, van a una barrera Para malos pensamientos de orgullo Otros pensamientos buenos, pensamientos perdonadores, pensamientos semejantes, pensamientos de perdón, no seas tanto para perdonar una no ofensa. Cuando nos ofenden, que somos lindos? pero somos a reaccionar, ¿no? O sea, te ofenden y es como si te picaran atrás con un alfiler y brincas y al primer reacciones y, y hasta decimos, a toda acción hay una reacción, ¿no? Y son volumes físicos. A toda acción hay una reacción en, en igual forma. No seas, no seas. No, no, no dejes de perdonar Mira la Biblia dice Que si tú no perdonas a tu hermano Y tú vas Y presentas la ofrenda delante de Dios Si vienes delante de Dios Y no has perdonado Mira mejor deja tu ofrenda No la ofrezcas Ve a arreglar la bronca con tu hermano Y entonces regresas Y te así. Porque tu frente va a ser aceptada. ¿Qué quiere si Dios no le pone importancia ¿sí? Aprende a eso? Prende a perdonar. Mira, la sociedad te dice mal por mal, pero ¿sabes qué? Eso es, es semejante a los animales. Bien por bien, bueno, pues eso es igual a los hombres. Mal por bien, eso es demoníaco. Pero bien por mal es semejante. el Y entre peor sea la ofensa Si puedes pasar por ahí Puedes perdonar Mayor será tu gozo Y probarás que eres Otro punto de pensamiento Son de admiración y bondad a Dios Son pensamientos de adoración hacia Él Mira lo que hicimos hace rato de alabar y adorar es Señor mm -hmm, El él y meterse en la oración, te va a guardar, porque sabes que vas a empezar a pensar solamente en él, solamente en él. Y a darle gracias. Mira, por eso, por eso te orando, señor, gracias. Mira, gracias, gracias por la vida que me has dado. Gracias por la vida. No, no le das gracias. Me voy ya fiestas. llénate, que tu vida se esté miren, acorda al Señor, piensa mucho en Él no te sientes nada más a la mesa y digas Señor, te damos gracias por estos alimentos porque es la costumbre nada más sino que de verdad tu corazón pueda decir Señor muchísimas gracias por la provisión Señor, y a veces lo hacemos como de la mía, y caca chaca, caca amén Mira, de verdad un corazón agradecido delante de Dios siéntate en la mesa y Dios, gracias por la protección. gracias por bendecir la nación gracias por bendecir Señor las manos que preparaban tus alimentos, gracias por tu promesión Dios, ten un corazón agradecido porque sabes que está pensando en él, el seguir pensando, pensando en él, te hace recorrer un camino con Cristo y entonces abres la puerta y te hace pensar en Cristo como la puerta manejas dinero y puedes pensar ya se los dije, mira, llenen llenen su vida de pensamientos agradecidos y permite que esos pensamientos canten a tu alrededor, canten en ti agradecido, porque no hay mejor compañero para tu vida que una gozosa gratitud ¿escuchaste eso? gozosa gratitud Preciosa, taca, y ves no un punto negro y tú una persona que no es un punto negro no por eso está mal porque tienes toda la gracia de Dios mira cultiva pensamientos de agradecimiento de Dios como si Las flores en tu camino llena tu jardín de pensamientos agradecidos para Dios además ya se los dije pensamientos que no quiten pensamientos que digan que son mentiras pensamientos de sumisión a Dios cada mañana ejercita tal pensamiento que lo primero que hagas cuando despiertes en tu vida sabes que sea Señor yo hoy me someto a ti, Señor. gracias porque pude abrir mis ojos y lo vemos desde nuevo día Señor yo me someto hoy a ti pensamientos de sumisión a Dios para que entonces cuando llegue la noche y repases el día des gracias a Dios por todo por todo lo que viste sabiendo que lo que viste como lo vimos nosotros lo vimos, Dios lo tuvo en tu mano y es lo que mejor que Dios puede ordenar para tu vida y sabes que por último ten pensamientos que anhelen a Jesús ten pensamientos de anhelo sabes qué es anhelo ¿Qué has, con, con ¿Qué has deseado con mucha dimensión? ¿Qué has deseado con mucha dimensión? ¿Qué has anhelado así con mucho? Mira, el, el anhelo por Jesús debe ser más grande que cualquier anhelo Ten pensamientos señor, Señor, yo te anhelo Te deseo, Señor, yo quiero estar contigo Mira, Jesús debe tener nuestros mejores pensamientos Debe tener la crema y nada de mis pensamientos tener el primer producto de nuestra alma, de nuestro espíritu, cuando te despiertes, porque si tú estás con Él, si tú estás en Él, tienes pensamientos, cuando los tus ojos ¿qué crees que vas a ver? Lo vas a ver a Él ¿Sí? Lo vas a ver a Él, y entonces cuando llega la noche y ya ha pasado el día, le vas a decir oh Señor mío, también lo quédate conmigo porque el día ya ha terminado, pero... Y si te despiertas en la noche de repente Entonces busca tener pensamientos Acerca de Jesús Y sabes que pasar Vas a empezar a bajar el cielo A la tierra Mira si los pensamientos son alas Y el Espíritu Santo es el viento Vamos a volar lejos ¿Sabes a dónde? Para eso sabes ¿Tienes? ¿No te gusta eso? O sea, lo voy a decir otra vez, si los pensamientos son alas y el Espíritu Santo es el viento, volaremos lejos al paraíso celestial. Mira, yo quiero extender mis alas de mis pensamientos y decir, Señor, Tú eres mi pensamiento siempre, Señor. Todas las 24 horas del día, todos los minutos de cada día, Señor, cada segundo, Señor, 365 días, Señor, yo soy. pensando anhelándote a ti Señor y viene un pensamiento malo Señor yo no lo he dado Señor porque yo sé que eso no va contigo Señor en el nombre de Jesús porque yo sé que si sí, si sí, si sí, dejo que entre ese pensamiento malo va a ser un huevo que, que, que va a estar ahí va, va, va a ir para dar luz pecado Señor yo no quiero eso porque yo te anhelo a ti yo te anhelo a ti Señor entonces apunta a mis pensamientos y sabes que el fruto de tus pensamientos va a ser que Dios mismo se agrade de ti. ¿No te gusta eso? En vez de que Dios diga ya tus pensamientos y diga, oiga, extraigo a ti el fruto de tus pensamientos. Y entonces vos hablas con Job y dices, ¿qué yo pienso? Yo te anhelo, yo te eneso mi camino Señor, yo renuncio a todo pecado Yo renuncio a estar fantaseando Señor Con ideas y pensamientos Señor Y mi pensamiento eres tú Y entonces el fruto de ese pensamiento es que Dios diga Me agrado de ti ¿No te gusta eso? Pónganse de pie por favor conmigo. Ya me diga Pónganse de pie por favor Mirá tema no es un tema fácil. De hecho es un tema demasiado extenso y me he venido saltando cosas. Pero yo quiero que te lleves solo este pensamiento. ¿Cuál es el fruto de tus pensamientos? ¿Cuál es el fruto de tus pensamientos? Has caído en, en, en, en esta serie de pensamientos que. Te mencionando hoy, o tal vez en otros, pero tú sabes que no son de Dios. Y has estado jugando con la idea y de, de, de, de, de, de pues qué puede pasar. No, no, Dios no va a venir ahorita. Este, no, yo no me voy a morir ahorita. Y has estado teniendo pensamientos que aplazan las cosas. Y no has tomado la resolución de decir, Señor, yo ya en este momento, yo renuncio. A estar pensando de esta forma Ya me cansé de estar pensando de esta forma Hoy oh, Dios yo te reconozco Que he estado cayendo en esto Y sabes que Lo más importante Dios yo reconozco Y sé que no te agrada Y sabes que Señor Yo no quiero que traigas Hoy oh, sobre mí El fruto de mis pensamientos Si este fruto No está de acuerdo y te invito a que sean los que somos, y ahí tú mira.